Contamos, pues eso, pues cuando, sí, cuando se tuvo que marchar. Familia, pues exilio, traen, que estado, sí. ah, bueno, eh, soy yo Sancho, hermano de Joaquín Sancho, eh represaliado eh, ma, hace más de 25 años porque cuatro estuvo en el exilio. Entonces fueron los primeros extraditados que se trajeron al Estado español. ...y bueno, eh, yo lo que quería hacer mención también... Eh, ...que nos tocó en aquellos años vivir... ...vivir con las mismas personas que estamos viviendo ahora... Eh, ...en el gobierno, es decir, estaba el señor Felipe González... ...estaba el señor Rubalcaba y estaba el señor Jauregui... ...y hoy también los tenemos... ...y vemos que la situación eh, para los familiares nos ha variado muy poco... Eh, ...lleva más de 21 años ya, digo, en prisión... ...y como el Estado eh, lo que hace permanentemente es jugar con los presos pues los tienen ahí de moneda de cambio y la han aplicado pues eh, la doctrina Parot poco por ahí. Y me decías antes bueno, visteis un poco el gal bastante cerca, ¿no? Sí. Hombre, para nosotros fue muy duro, pues que en concreto a nuestra familia, a mí y a las hijas, habíamos estado en un bar en, en Bayona y salir del bar y poco menos de una hora fue ametrallado. Entonces fueron unos momentos muy duros porque estabas continuamente con ese con ese hilo de lo que es lo, lo que podía pasar, ¿no? Entonces nos ha tocado vivir eso seriamente y luego cuando lo trajeron aquí pues eh, seguimos eh, en la misma tónica. ¿no? Digo, como moneda de cambio están utilizando a los presos y en la calle se vive una situación de esperanza y todos tenemos mucha esperanza, pero ya digo, tristemente en las prisiones no ha variado nada de nada. Eh, repites un poco pues, la evolución para las cartas las que has estado y un poco para la familia, ¿no? ¿qué supone la dispersión? O sea, de cara a la gente que no sabe lo que es, ¿qué, qué carga añadida supone para nosotros? Bueno, eh, la, carga, la carga añadida que supone para primero es la condena al preso y luego la condena permanente que tenemos los familiares. Nosotros ya tenemos la madre ya con 94 años, eh, cuando lo trajeron al principio lo trajeron a Carabanchel, lo que suponía los viajes... Eh, ...lo que suponía los gastos... ...después eh, fue llevado a, a la cárcel de Orense. Eh, en Orense... ...en Orense eran unos viajes muy duros también... ...porque ahora ya hay autovías... ...entonces no había autovías... ...había que pasar los tres puertos... ...y eso es una carga muy fuerte... ...después, pues ya lo trajeron a, a Palencia... ...de Palencia lo volvieron a llevar a Ocaña... ...y de Ocaña pues ahora ya está en... ...en esto, en Zuera... ...bueno, eh, eso supone a los familiares... Eh, ...un vilo permanente porque ya digo, el hacer varios recorridos supone que estás pensando, porque te dice oye, pues no sé, dicen que va a haber traslados, entonces ya no tienes esa seguridad de decir, oye, pues voy a Azuera y piensas que va a estar yendo siempre a Azuera, porque en cualquier momento te los pueden cambiar, aparte de, de los gastos que supone, ya digo, estés en un sitio, estés en otro, cuanto más alejado, evidentemente, el gasto es superior. Eh, luego eh, el, la dispersión supone que ya he dicho antes y bueno soy un poco reiterativo que la madre ya es mayor y cada dos cada cuatro años depende un poco a libre al predio de esta gente te traen a ver y quiero remarcar una cosa que es la eh, con la crudeza que lo hacen ¿no? es decir la última vez que lo trajeron a mi hermano para verle al ama eh, lo, eh, lo tuvieron todo el rato esposau y no fue capaz no fue capaz la policía española de soltarlo para dar un abrazo a su madre, y eso es muy sangrante ¿eh? para toda la familia, porque lo vives y son momentos que dices, ¿qué hago? los mando a hacer puñitas y te quedas sin visita cuando la ama, lo que está en todo momento deseando verle al hijo ¿eh? ¿Cómo lleva la ama? ¿no? La ama, pues, en casa decimos esta mujer está viviendo con esa esperanza de, de que saldrá como es normal, pues ella, como el ciudadano de a pie pues de vez en cuando, pues, eh, ve la televisión eh, había un poco de esperanza cuando en la legislatura anterior estaba el PSOE y oye, pues parece que van a hacer algo, ¿no? Y eh, estas personas mayores se ilusionaban, pero ha llegado un momento que dice, estos siguen siendo tan sinvergüenzas como todos los que han estado antes, lo mismo que el franquismo y tal, y son declaraciones de una persona, pues bueno, pues que, que la ha tocado vivir, porque hemos sido nosotros siempre antifranquistas, nos ha tocado vivir ese proceso, pero bueno, una persona que nunca se había metido en política, tuvo la suerte de tener unos hijos que siempre hemos estado ahí metidos, y lo vive con resignación, pero a la vez con rabia. Por, por estos que se llaman socialistas, ¿no? Antes hablamos del tema de la doctrina Parot, bueno, yo, ¿quién tenía que de la cárcel? Pues ya en el 2009, pues sí. la hasta el 2019, pues cuéntanos un poco cómo ha sido todo eso y cómo lo ha Bueno, pues eso fue otro golpe muy fuerte, fue otro golpe muy fuerte eh, para la familia, porque eh, eh, siempre piensas que te pueden aplicar algo, pero a la vez siempre tienes esa luz de esperanza, no esa ilusión de, de, de decir, bueno, ya cumple, ya saldrá, ¿no? Y piensas que no son tan... Tan, tan sinvergüenzas, por no dar otro calificativo, pero llegó aquel momento y fue un derrumbe para él, porque con toda ilusión y toda esperanza que nos daba él, nosotros pudimos constatar de que él fue un derrumbe, y os podéis imaginar para la familia lo mismo, porque claro van pasando los años, ya tiene 52 años, y dices, pues fíjate, va a salir con 60 años ya, cuando se marchó, pues eso, para pa los eh, 25 años se marchó de casa, entonces dice, bueno, toda una vida, y eso, pues quieras o no, hace mella en las familias. Él con mucha ilusión, con ganas de, de vivir, con ganas de luchar y nosotros también, pero pero se vive, se vive esa, esa lucha. Se vive esa lucha y una de las cosas que nos da mucha esperanza e ilusión es ver esa solidaridad que existe en la calle. Es decir, nosotros hemos ido de una piña pamplonesa de hace muchos años. Eh, entonces, Joaquín lo ha vivido, lo sigue viviendo, eh, tiene relación con socios que van a verle. Bueno, pues ahora del equipo de Cross la han mandado, bueno, en la cárcel pues hace deporte, le han mandado Eh, todo el equipo y es, es una ilusión, no San Fermines pues tienen sus correspondientes eh, cartas, etcétera, en la revista de la Peña también la hacen mención, y a nivel del barrio lo mismo, pues eh, la gente que te pregunta, la gente que van a ver cuando hay una movilización, cuando las encarteladas, eso es algo que hace revitalizar, o sea, ese ánimo de poder seguir adelante, porque si no, si no tuviésemos esa cosa desde el exterior, desde amigos, familiares, etcétera, pues bueno, estaríamos hundidos, eso es un, algo real. Lo de la ley Parot, cuéntame, lo que decía antes, para tenerlo en palabras, pues di, bueno, Joaquín tenía que haber de la carta en 2009 y ahora la han alargado, Sí, bueno, eh, efectivamente Joaquín con antes de aplicar la ley Parot, eh, tenía que haber salido en el 2009 y una cosa que nos sorprendió y que es la pregunta que tenemos, es decir, tiene cumplido la condena, no tiene ningún juicio pendiente, no tiene ninguna sentencia pendiente y de la noche a la mañana aplican una ley, una ley totalmente injusta, que como siempre se lo sacan los españoles, para para machacarnos más. Porque legalmente, eh, yo no entiendo, ni soy jurista, ni entiendo de leyes, pero es sacarse una ley cuando una persona ha sido condenada y ha cumplido esa condena, vamos, fue algo algo bestial, que, que yo lo denuncio eh, allá donde puedo, en, eh, en todos los sitios, con los compañeros, los amigos, digo no tiene nada pendiente. Y por obra y gracia eh, del Estado español, han cogido y lo han aplicado, pues eso, nueve años o diez más. O sea, funcionan así. Cambiando de tema, otro tema fuerte, el tema de la dispersión es el tema de los accidentes o del miedo a los accidentes, tanto por vuestra parte como por el preso, ¿cómo se vive? Sí. Una... Bueno, nosotros, eh, lo que digo, ahora tenemos la suerte, por llamar entre comillas, de que está relativamente cerca, en Zuera, pero sí que tuvimos un pequeño accidente viniendo de... ...lorense, tuvimos precisamente cerca de casa, tuvimos ya en, en Irurzún... ...venía el hermano, porque todos sabemos que claro, tienes que trabajar... Eh, ...como saldrán ahora otros familiares que están lejos... ...sales el viernes a la noche, eh, es hacer la visita el sábado a la mañana... ...vienes otra vez para cuando te da la noche y entonces... ...llegando a Irurzún, que era cuando estaban haciendo las obras... ...pues el hermano se tuvo que pegar un bandazo y no sé si se durmió o algo... ...estaba también lloviendo mal tiempo... Y bueno, pues el coche tuvo que, que tirar la chatarra. Tuvimos la suerte, y digo la suerte, porque es una suerte muy grande el no haber tenido nada físicamente. Lo demás, bueno, pues mira, el coche se arregla y ahí estamos, pero es, es duro. Eh, la dispersión, ya digo, es muy duro en todos los sentidos. El nuevo, mi caso concreto, es un poco egoísta, así que es, la mano puede ir a verle, si estuviese en Iruña iría a verle, aunque sea mayor, pues le llevas y va pero eso es muy duro y para los familiares el tener que desplazar lo que supone económicamente, porque ya si vas ahí también tienes que dormir igual allá, últimamente en Urense lo que hacíamos era dormir allá y, y todo todo se pone dinero. Recortado, bueno, apartante eh, de la calle La Solidaridad, con el tema las fotos, ¿cómo habéis vivido todo el tema de no poder poder diseñar? Bueno, el tema de las fotografías, eh, yo aquí sí que hablo a nivel personal, considero que es totalmente arbitrario, como toda, pero es arbitrario, pero ellos juegan una política muy grande, que es el quitar lo que decía antes, esa solidaridad. Y nosotros, para que tengamos solidaridad, tenemos que dar nuestro testimonio permanente en la calle. Es decir, si nosotros tenemos a los familiares, tenemos a, a, los, a los hermanos, a los hijos o a quien sea, si tienes tienes que enseñar a la gente que está, y por qué está, que está dispersado, eh, que tiene la doctrina para Y eso es lo que no permite el Estado en ningún momento. Entonces, yo sí que hay ánimo, que ahí tenemos que, eh, que retomar, El tema como familiares y esa solidaridad y esa fotografía de nuestros presos que estén de nuevo en la calle. Ser eh, consecuente cada uno con nuestro problema que lo llevamos encima, porque ellos tienen una condena que la han cumplido en este caso, pero nosotros tenemos otra condena que estamos cumpliendo y hay que cumplirla con dignidad. Entonces para esa dignidad yo pienso que no hay cosa más grande para mí que volver a salir con las fotografías a la calle. Eh, bueno, empezamos... escenario, gobernante, volver a poner la amnistía un poco en el, en el tablero. De juego, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo ves? Para ti que es la amnistía, toda más vista o parecido, Bueno, eh, yo pienso que a veces eh, a veces tenemos ese fallo de decir Euskal preso a Calera y, y perdón, eh Echera, Barkatu, Calera. Calera. Yo pienso que es eh, Calera, pero con todas las consecuencias, porque cuando a veces se dice, hay que hacer acercamiento, yo más que el acercamiento, yo pienso que en el proceso, más en este momento que estamos viviendo, hay que hablar de algo, de algo que es una anistía, porque si hay un proceso político en el cual se dice que, que se está interviniendo todas las partes y tal, nosotros como familiares debemos, y como población, debemos reivindicar la anistía, la anistía para todos los presos políticos, sin excepción de nada. una amnistía lo mismo que se vivió en el 76, que se hablaba de anistía cuando salía a la calle, Euskal, eh, perdón, preso A, calera, anistía a Oso A, eso hay que volver a reivindicar, Es que parece que en es hoy en día tenemos miedo, cuando tenemos más presos que entonces, pasamos de 750 presos, entonces el decir eh, preso A, calera, anistía a Osoa, hay que volver a reivindicarlo, en las manifestaciones, en todos los sitios que tengamos oportunidad, hay que volver a exigir, a exigir, digo, anistía total. Y para eso tenemos el... Bueno, yo pienso que el ir a Bilbo, en mi opinión, hay varias razones. Primero, es algo que se viene haciendo ya unos años, que es multitudinario, eh, que sensibiliza a la gente y en este momento todavía más. El tema de los presos, por mucha negociación, eh, por mucha cosa que se le quiera llamar, si no se quiere llamar negociación o... Que hay un proceso nuevo, vamos a llamar proceso, en ese momento no podemos olvidarnos en ningún momento lo que decía antes de los presos a la calle y una anistía. Entonces, en esa, en esa manifestación del día 8 deberíamos ir todos y para mí con el lema ese, eh, Euskal preso A, anistía oso A. Pues no, yo pienso que está todo animar a la gente y que es muy, pero muy importante el día 8, y, y todas las convocatorias, porque la lucha eh, va a continuar. Eh, el Estado español no ha dado históricamente nunca nada, ni nos va a dar. Y yo pienso que, se ha dicho siempre, si queremos conseguir algo, tiene que ser eh, la gente en la calle. Estando en casa, viendo internet, cosas muy reivindicativas y muy bonitas, si estamos en casa, pero hay que salir a la calle. No sé. Hombre, a veces eh, nos repetimos en muchas cosas, nos repetimos en muchas cosas, pero nosotros como tenemos este problema diario, lo tenemos a diario, es evidente que en cualquier cosa que salga en la calle, eh, tanto en la peña como en la taberna, como en el pueblo, en todos los sitios, pues sale nuestro tema, sale nuestro tema, eh, el tema de los presos, que no podemos olvidarlos, conlleva, conlleva una serie de cosas que es, De salir a la calle y que la gente tome conciencia, sobre todo de salir a la calle. Porque como decía antes, es repetitivo, vemos eh, correos que nos mandan gente muy amigos de, y que te dicen que hay que denunciar al Estado y todo esto así de cosas. Sí, pero si nos quedamos en casa seguirán funcionando los correos, pero la calle está vacía. Hay que salir a la calle. Ese es el tema, hay que salir a la calle. Eso es lo que les molesta y les pone nerviosos en todo momento. Luego hemos tema de los gastos la familia, pero una familia trabajadora, ¿qué supone? Bueno, nosotros nosotros eh, hemos sido una familia humilde, somos siete hermanos, y hoy en día pues tenemos la suerte de que entre siete hermanos es algo más, más llevadero, pero supone dinero, supone dinero porque ahora está estudiando, tienes que pagar allá, aparte de, de, de todos los viajes, eh, la ropa, o sea, lo hacemos entre todos los hermanos y bueno, lo llevamos bastante bien, supone dinero, eh, no te supone dinero en el sentido de que dices, jo, es que Me están sangrando, no, porque lo das con ilusión y sabes que es para un familiar y ahí es donde está también la solidaridad e insisto, hemos tenido mucha solidaridad tanto económica eh de compañeros amigos y gente desinteresada, también hay que decirlo eh el otro de mismo en la concentración del viernes vino o no mi jugueto y te da y sabes que él pues igual anda peor que tú económicamente, no un jubilado, pero si dices que no quieres parece que le desprecias, a veces te sientas molesto no. Te da una persona y te oye, toma, para tu hermano y tal. Y dices, bueno, porque a mí me ha ocurrido decir, oye, que no, que no, ay, ¿cómo que? Pero eso también a la vez, dices, ospa. Oh, la gente es que lo siente. O sea, tú lo estás viviendo, pero los otros lo sienten. No, y sienten es la aportación que pueden hacer. ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, no. no. A veces te sientes, un me da por navidad, oye, que no, que no. Y el hombre, que sí, que sí. Entonces, ¿qué haces? O sea, eso es una, un revulsivo y es que que la gente siente también, dice, coño, pues estos tienen unos gastos, tienen una serie de cosas que, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Se vive, se vive, porque ahora mismo eh, hemos tenido un fallecimiento de un cuñado así repentinamente y para Joaquín era como un hermano, porque de crío se crió con él y tal, y eso en la cárcel ha sido duro para también, ha sido duro, los compañeros también, pues eso, lo que hicimos, le han apoyado, y ánimo y tal, y la semana pasada que estuve yo, el, este sábado en el anterior, estuve... Y eso sí se nota, eso sí se nota, se joder, ¿qué le pasó pasado? Le un infarto y taca, eso sí se nota. ¿eh? Cuando hay cosas así, a mí me paso también, hay que fallar, estoy estando yo en la cárcel y eso esos es otro palo más, otro palo más. ¿Yokín tiene hijas, no? ¿Yokín? No, no, no, no, escondúo de... No, no tiene, no.